Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre en el aire de Farco, el Foro Argentino de Redes Comunitarios. Entonces, es la versión de Hora Libre para todo el país. Uh, nosotros nos encanta ¿sí? recibir siempre a uh, niños, niñas, ¿sí? estudiantes de la ciudad de Buenos Aires que nos van, de alguna manera, a contar un poco qué están trabajando en sus aulas, qué cosas les preocupan, cómo han investigado, qué entrevistas nos pueden llevar a, a un mundo diferente a veces a un mundo de literatura, un mundo de palabras, a veces a un mundo de conocimiento, pero siempre a un mundo que es sumamente interesante. Nosotros queremos compartir con ustedes parte de esta realidad, esta realidad que tiene que ver con los espacios educativos de la Ciudad de Buenos Aires y que también, ¿sí?, pueden ser el motivador para que muchos otros lugares de educación y de enseñanza puedan animarse a hacer sus programas de radio. Hoy tenemos la alegría de tener con nosotros a los chicos de la escuela número 8, Distrito Escolar 21, sí, es una escuela primaria, Jorge Newbery se llama. Ellos tienen nombre, tienen apellido y se presentan de esta forma. Nombre y apellido, por favor. Diana Cabrera. Diana. Nicole, Nicole Franco. Nicole Ferreira. Brenda Chamorro. Paloma Samaniego. Pablo Peñalos A todos ustedes Muy buenas tardes Buenos días O buenas noches Depende en que horario Nos escuchen eh, ¿Cómo les va? Bien Bien, Bien. Bien. Tranquilísimos. Un poco nervioso. Un no, poco... tranquilísimos. Es, es parte de una conversación esta. Una conversación que se extiende a otros lugares, sí pero que está muy buena. Y que es una conversación dada entre nosotros y otros oyentes y mucha gente que está bueno. Que muchas veces nosotros no tenemos la oportunidad en el aula de llevarlos al aula. Pero hoy lo que tenemos es la oportunidad de llevar esa aula a otros lugares. Así que bienvenidos, gracias por estar acá. ¿Cuántos alumnos son en el curso? 25. 27. ¿27 me, o 25? Me, 26, 26. 26. Sí, Por ahí, entre más 25 y 27 sí. Por, ahí. Por ahí, más o menos, bien, veintitantos ¿Alumnos de qué curso, de qué año? Sexto grado B. B ¿Sexto grado B? Sí, sí. sí. ¿Escuela sí. primaria? Sí. sí ¿Dónde queda la escuela y cómo se llama? Se sí. llama Jorge Ñuheri, eh, está en el barrio Lugano eh, Avenida Roca, debajo del autódromo Debajo del autódromo, Avenida Roca. Bueno, es muy conocido porque está el autódromo cerca y porque también ahí hay, hay unas piletas muy cerca. Sí, sí, sí. Está el Parque de la Ciudad, que tiene una torre muy larga ahí también. Sí, sí. Sí, que se ve desde otros puntos de la ciudad. Para aquellos que no conocen Buenos Aires, estamos en el cordón sur de la ciudad y en el barrio de Lugano, que es conocido como Lugano 1 y 2. Sí. sí. Bien, bueno, chicos, han venido hasta el estudio. Hoy estamos en el estudio Rodolfo Walsh, de la Escuela 1 del 13e. Escuela de Enseñanza Media número 13 que nos presta este espacio y nosotros desde Red Escuela y Comunicación les contamos que trabajamos para que los chicos puedan expresarse y contarnos parte de eso que estuvieron estudiando ¿no? Hoy en la operación técnica tenemos a El Tuco, a José Tapia Garzón allí nos está saludando gracias Tuco por ayudarnos a salir al aire en la coordinación de piso está Eva González García que también es parte de la docente ¿sí? que estuvo trabajando con ustedes seguramente en esta producción de contenidos y me dicen que su maestra se llama Gabriela sí. sí Gabriela cuánto Gabriela Marta no sé ese apellido no sabemos el apellido Gabriela Marta ahora se va a ahora... la, el apellido es Marta el apellido es Marta ¿Sí? bien ¿con quién más vinieron hoy? porque ahí veo gente que acompañó ¿sí? aparte de Gabriela ¿quién más está? la señorita María Vázquez Ruz de Plástica bien y tenemos un, un, un maestro más que participó María Matías, Richi, sí, sí. que es profe de qué, de, de matemática. matemática, a ver explíquenme, trabajaron con matemática, eh, de, de lengua, lengua ciencias el... naturales sociales. y sociales, no, y plástica, plástica con, el, con la el... señora María de Plástica. Ah, ahora sí, entonces, tenemos que agradecer entonces que trabajaron con Gabriela Marta, con Matías Richi y con la señora, me no estoy olvidando de una. María, María... María Vázquez Ruiz. Ruiz. María Vázquez ah, María Vázquez Ruiz. Bien, que estaba mal el apellido. Es Ruz. Ruz. Ruz, Ruz, Ruz, Ruz. Perfecto. ¿Ya ¿O sea, lo dijimos bien? Sí. sí. sí. sí. sí. sí. Cuénteme de qué vamos a hablar en el programa. Sobre los poemas. Sobre los poemas. Poemas. A ver, esto tiene que ver con la literatura y con una, un lenguaje que habitualmente no hablamos. Sí. Sí, nosotros no solemos hablar con amigos en poe, en poesía. Sí, no. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajaron las poesías? ¿De dónde salieron? ¿Qué lecturas hicieron? ¿Qué me quiere contar? Sí, contame dale. Estuvimos ¿Sí? trabajando con, con la, la seño, seño de... En realidad con dos seños, con la seño de, de, de plástico, con la seña de plástico y, y con Gabriela. la seño Gabriela. Ella eh, la seña de plástica, no leía eh, los poemas. Los poemas y lo teníamos que dibujar. Y con la señora eh, Gabriela, ella nos enseñaba cómo son los poemas y todo eso. Para saber cómo... sí. Bueno, después me voy a contar bien cómo fue eso de dibujar poemas. Sí. A partir de que alguien les leía poemas, una una nosotros maestra, teníamos, nosotros teníamos con nuestras emociones eh, con nuestras emociones teníamos que eh, O sea, lo que se... teníamos que estar con nuestras emociones y dibujar. Ah. Sí, lo que sentimos lo que teníamos lo que por su... ese pro, por ese poema. Mirá, ¿y qué, qué, qué sensaciones te dieron a ver a vos cuando escuchaste un poema? Contame. De, a ver, si es de amor te da como, no sé, cosas. <risa> y es y concha, escribí. ¿En los, juegos? En los juegos de mi tierra. ¿Juegos de mi tierra? Sí. ¿Y eso qué les, qué les provocó? Cuando lo escucharon, cuando... Y los juegos de la infancia. Ah, mirá. ¿Qué tiene que ver con la, esos juegos que uno juega cuando es chico? Sí. sí. Por ejemplo, ¿a qué jugaban ¿A qué jugaban ustedes? Al patoñato, por ejemplo A <risa> ah, la, la mancha A la mancha, manchas hay muchas A la soga, sí, sí, sí, no. A la soga. ¿Cuáles son las manchas que se juegan ahora? Eh, manchanada ¿Qué es manchanada? <risa> o sea, tenemos que correr y no hay No hay ninguna no hay... casa para no hay Si te toca, para te toca tocarnos. Ah, no tienes refugio, digamos. Sí sí, digamos sí, sí Mirá, manchanada, no lo había escuchado en mi vida <risa> Estoy, soy un hombre mayor, Daniel Men. Sí, yo mira que juega manchas, ¿eh? Me acuerdo de mancha venenosa, había una mancha que era congelada. Ah, sí, congelada y sí, la veneno salió. No Manchavela. Sí. Era divertido. Sí. <risa> bueno, a ver, cuéntame hay un poema que tiene que ver con diferentes cuestiones, ¿no? Pero Cuéntame un poco qué poesía les leyeron o de dónde venían o de toda de eh, toda América, manera. por sí. ejemplo De América Eran Chile. poetas latinoamericanos Sí Bien De países como México Chile Ay, sí, sí, hay un poema que se llama Extraño México Que está bueno Sí, sí que les gustó de Sí, Chile, sí, de sí. Ahora vamos a escuchar un poema Que tiene que ver sí. con Una relación particular Que no es una relación de amor cualquiera ¿Sí o no? Mm. ¿Con qué tiene que ver? La amistad. la amistad Con la amistad ¿Lo quieren escuchar? Sí Sí Bien, sí, sí. vamos a escucharlo y después incluso vamos a invitar a una de las maestras que nos explique cómo trabajaron esto del dibujo y esto de la lectura de poesía. ¿Les parece? Dale. Estamos en Dora Libre, nosotros con los chicos de la Escuela número 8, Distrito Escolar 21, Jorge Newbery, y ahora escuchamos algo que tiene que ver con la poesía y la amistad. Amistad. Los amigos son tesoros que se guardan en el alma, son siempre el motor de alegría, juegos y charlas. La mitad es una llama que nunca, nunca se apaga, porque el amigo perdona, acepta y pega y acompaña. Aunque somos diferentes, juntos somos mejores, Hay alguien que comprende nuestras ocultas emociones. Soy feliz siempre a su lado, no temo si me protege, soy capaz de darlo todo, la amistad me hace más fuerte. Hora Libre la comunicación hace escuela Continuamos en el aire de hora libre Ahí se estaban presentando, ¿no? Cuéntenme, a ver, eh, dijimos que trabajaron con varios docentes Pásenle el micrófono, por favor sí, eh, Estamos con los chicos y las chicas de la escuela número 18 Distrito Escolar 21, Jorge Niebuy, escuela primaria Aquí del barrio de Lugano eh, Y con una profe, una seño, ¿cómo le va? Hola, eh, buenas tardes, muy bien Muy buenas tardes, a ver, cuéntame su nombre Mi nombre es María Vázquez Ruz eh, La profe de... Plástica plástica ¿Cómo fue el trabajo con los chicos? ¿Qué, qué tareas hicieron? Eh, bien, comenzó el 14 de mayo eh, Fui invitada al, al Senado de la Nación Al Senado de la Nación eh, Porque se celebraba el Día de las Américas uh -huh. Y ahí... Eh, le daban premiación a todos los poetas eh, latinoamericanos eh, que presentaban eh, un libro y bueno eh, nos regalaron un diario a todos los que participamos ese día y me pareció muy oportuno eh, comentarlo con mi compañera eh, Gabriela, que es de lengua y para armar un proyecto para los chicos o sea, ¿por qué no traer la poesía al colegio? Claro. Y, y bueno, y Y ella quedó encantada y, y surgió así. Y bueno, le fui leyendo los poemas a los chicos. lo O sea, cada uno lo interpretaba como como lo sentía, desde el lugar que venía. Porque todos los chicos no son de Argentina. Vienen mm. de distintos lugares, como también yo, que soy chilena. <risa> ah, mira. Entonces, eh, cada uno lo interpretaba y dibujaba desde su lugar. Apropiándose, digamos, el sentimiento desde su lugar. Desde la infancia... Desde la poesía Bien, les pregunto ¿Cómo se organizó esta tarea? Por una parte los chicos ya contaron algo Que era, ustedes leían, ellos escuchaban Después a partir de las sensaciones escribían ¿Sí? O dibujaban ¿Sí? Y hoy llegaron también algunas descripciones Que después vamos a escuchar, ¿no? Acerca de esto, pero ¿Qué, qué, qué parte recorrieron, digamos, en esa poesía? ¿Qué hubo eh, sobre Latinoamérica? ¿Y sobre la amistad? ¿Sobre algunos autores? ¿Qué? Eh, sí, estuvimos viendo muchos autores eh, A raíz de esto, en el diario de los poetas eh, También ofrecieron publicar eh, los poemas de los chicos Así que ellos estuvieron trabajando con la profesora Gabriela Y creando poemas y que van a ser publicados próximamente en el diario de los poetas Perfecto, bien, vamos a tener ahora una comunicación, ¿con quién vamos a hablar chicos? ¿Ustedes me, me pueden contar? Eduardo Jopia. Eduardo Jopia Eduardo Jopia, sí, vamos a ver quién quiénes son los que me van a ayudar con la entrevista, pónganse los auriculares, así podemos escuchar todos ¿sí? eh, Estamos en hora libre, estamos en el aire, mi nombre es Cristian Gauna, ¿con quién estoy hablando? A ver Julián, ¿estás ahí? Sí Sí, no, no sé si me escuchan, hola Sí, te escucho también Hola, ¿qué tal? Estamos en el aire de Hora Libre, mi nombre es Cristian Gauna Tenemos un grupo de chicos aquí en el aire, quiero que ellos conversen contigo eh, Estamos entrevistando al secretario de editor de Un Diario, ¿sí? ¿Es así? Exacto, soy el director de Hora Libre, mi nombre ¿Cómo te va? Nos querés contar bre brevemente, digamos, ¿no? Pero, eh, ¿dónde está el diario? ¿Dónde se edita? ¿En qué sí, son? Sí, Diario es una edición que se edita mensualmente una edición de tipo de pablo y de, de, de ocho páginas eh, digamos 10.000 eh, ejemplares por cada número y eh, en, en cada número es un número dedicado a un tema determinado eh, eh, entonces, en los próximos números vamos a dedicarle casualmente a, a los, los chicos de la escuela Jorge Ñudo y la, eh, la edición ahora también sacamos el 9 de agosto que está dedicado al invierno y se presenta el, el día sábado el de agosto en el café de los 36 billares del de mayo 1, 2, 7, 1, y bueno cada año una, digamos un tema determinado ¿cuáles son los temas? Que el que, ha... que se refiere al tema de la tiramedia cuando se hizo solamente bien te pregunto ¿cómo, ¿cómo es que surgió la idea de participar con hacer participar a niños ¿no? Y es una idea que venimos trayendo gracias a la profesora María Vázquez eh, venimos que eh, ella la trajo y ya hemos tenido unos cuantos intentos así de no muy, eh, digamos muy suelto, pero vamos no tenido tener este diario y bueno, esta oportunidad en la escuela muy especial que está en Lugano, eh crear eh, el compartido de espacio de la poesía que no está encerrada de gente grande, fue para niños que van a ser el futuro. seguramente de ese grupo saldrá Algún cortado será de <ríe> Ojalá. A ver, tenemos ahí algunos chicos que te quieren hacer una pregunta. Digan su nombre y háganle la pregunta que corresponde. Tranquilo, se van acomodando, chicos. Empiezan ustedes, chicas. ¿Cómo te contactaron con nuestra escuela y por qué? Bueno, nos contactaron a la profesora María Baje, que nos contó el trabajo maravilloso que ustedes hacen con las artes plásticas y el conocimiento. Y la vez tuve la oportunidad de ir a la escuela de la mañana, a ver con la señora directora, Bueno, contexto me contactté con la profesora de, de letras y bueno es importante encontrar un lugar en un espacio en la escuela granja que se dedica a la parte de, social hola soy Agustín cómo se desarrolla el trabajo de editor el trabajo de editor es, es complejo porque yo tengo que hablar con los con los poetas con los poetas que tengan su material y su hablar con la imprenta y su hablar con la distribución tanto sea el dinero libro Entonces, el editor es el que en un lazo entre todos los eh, grupos es muy difícil, ¿no? porque supongo que editar a veces historias y otro tipo claro, su, es más sencillo, su, su, su, pero con poesía remueve, ¿viste? Se, se, debe, se debe hacer complejo porque también hay cuestiones de estilo, ¿no? ah, no, eso bueno eso ya, ya entra en la ya más la parte así de producción literaria que es mucho más difícil que armar un diario <risa> a veces <risa> es muy difícil encontrar en la, en la misma línea tratamos de que por lo menos tengan la misma característica bien Digamos, sean todas poetas jóvenes o que sean todas de mi escuela es la pero después de contar ya es más problemático bueno, después vamos a querer leer parte de esa producción ¿eh? te quieren hacer una pregunta más los chicos sí, hola, ¿estudiaste dónde? yo estudié en eh, la escuela segundo año y estudié en la universidad en la Universidad de Buenos Aires la carrera de historia la carrera de historia, de historia. bien sí, yo bueno. estudié en la universidad Bien, tenemos una última pregunta de parte de los chicos. ¿Qué consejo le darías a los niños como nosotros que desean ser escritores en el futuro? El consejo es eh, siempre estar preparado para, para presentar el material de uno, porque el escritor escribe y lo guarda. Lo importante es que el escritor lo muestre, tanto a, a, digamos, a sus conocidos como a gente desconocida. tienen que el escritor escribir, preparar y hacer y presentar. Bien, eh, ha sido muy claro la verdad es que me encanta tu capacidad de síntesis por otra parte eh, Eduardo Jopia eh, si tuviéramos que acceder a esta a estas ediciones ¿se puede acceder a parte de la versión en papel? ¿está online? ¿dónde se puede contactar? Bueno, sí, digamos, lo pueden acceder eh, nosotros estamos eh, sacamos un nivel muy ejemplar, pueden ver a, a través de nuestro, de nuestro mail, editoria 3 más 1 arroba yahoo.com.ar y ahí nos mandaremos el ejemplazo y en capital inmediatamente. Bien, porque nosotros tenemos una red que es la red Farco que nos lleva a todo el país así que por favor repetirnos ese contacto así de paso en una de esas podemos lograr que otros también se pongan a leer y se animen a escribir. ¿Te parece? Seguramente, así que te repito editorial 3 más 1, todo junto arroba Bien, estábamos hablando con José Jopia. José, muchísimas gracias. Los chicos también te dan las gracias. Te saludan. Gracias. Nosotros continuamos con Más la Libre. Te mando un fuerte abrazo, Eduardo. Estamos ahí con todos los oyentes. Sí, en esto de la, las entrevistas en vivo. Eh, vamos a hacer una pequeña separación. Nosotros les contamos que ahora continuamos con más del programa y ustedes me cuentan cómo seguimos. ¿Les parece, chicos? Sí. Gracias. Sí. Bueno, ahora nosotros hacemos una pequeña separación, escuchamos ahí un poquito de algo de música y continuamos con más Hora Libre. Soy...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 les recordamos que si quieren con, con, contactarse con nosotros lo pueden hacer en el sitio web www.programarec.com.ar Si nos quieren escribir desde las diferentes provincias y poblaciones que nos escuchan pueden enviar mail a nuestro correo electrónico horalibre arroba programarec.com.ar En Facebook nos buscan como Programa Rec. Todo junto juntos. Y si desean repetir este programa, bajarlo en escucharlo en sus computadoras, están disponibles en el sitio de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias www.farco.org.ar para nosotros es importantísimo esta idea de extender el aula y que el aula llegue a diferentes lugares tenemos muchísimos radioescuchas queremos mandarles un fuerte abrazo a todos ellos que forman la red Farco y que ya sabemos que semana a semana nos repiten y nos llevan a diferentes hogares en especial queremos saludar a la gente de FM Educativa 92.3 Río Vallejo, Santa Cruz FM La Nueva Formosa Capital FM La Posta Moreno, Buenos Aires FM Raíces La Plata, Buenos Aires Radio Comunidad Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires Radio Cultura de Santa Fe Radio Cultural de Santa Fe.wordpress.com Radio El Aguilar Comunidad del Aguilar, Jujuy Radio La Milagrosa Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires Radio Luna Azul umahuaca Jujuy FM Mural Chipoleti, Río Negro Bien chicos, muchísimas gracias por estar en este bloque Sé que empezaron a mezclarse, así que les digo ¿Quiénes hicieron este bloque? Me dicen su nombre y apellido Todos los que están en la mesa Nombre y apellido, por favor Agustín Dileo Diana Cabrera Nicole Franco Mayra Antunes Nicole Ferreira Brenda Chamor Paloma Samaniego Pablo peñalos Todos ellos son estudiantes, sí, de la escuela primaria En la escuela número 18, distrito escolar 21 Jorge Nieuver nosotros continuamos en un segundito con más Hora Libre América busca respeto de su cultura original, por eso en todo momento sus raíces se hallar. Su pueblo es muy alegre, a pesar de sus desdichas ha tomado la palabra pidiendo libertad y justicia. Durante más de cinco siglos trataron de ocultar sus raíces y lenguajes, negando dignidad. Desde Perú a Argentina, América en, en nuestra patria generó son valentía y diversidad que hace magia. Orgulloso de ser un pueblo morocho, trabajador y creyente, de las fronteras deben irse americanos presentes. Yo soy Yara. Yo soy Agustín. Y representamos a sexto B, grado B. De la escuela número 18 del Instituto Escolar 21, Jorge Añuberi. Yo soy Agustín Dileo. Y estuve grabando. No puedes comprar mi vida. Estamos en el aire, esto es Hora Libre Nosotros continuamos con este programa Donde hoy tenemos la presencia de estudiantes De la escuela primaria número 18 Instituto 21, la Jorge Newbery sí, y Primero voy a invitar a la, a la seño que se acerque, por favor Así me cuenta un poco eh, Cómo fue esto de trabajar con dibujos Y qué es lo que apareció en esos dibujos no Qué es lo que pudieron expresar Nuestros alumnos, quién me cuenta el Profe Bueno eh, Los dibujos ...los dibujos... Eh, ...cada chico... Eh, ca ...cuando le leía el trabajo... ...digamos, el, el, la poesía... ...la poesía en sí... Eh, ...me preguntaban... ...que cómo lo íbamos a hacer... Que, ...qué podían dibujar del poema... ...entonces le empecé a decir que se tenían que conectar... ...con el interior... ...con el interior de cada uno... ...y ver de dónde venían... ...y contar su historia a través del dibujo... ...su propia historia, o sea... ...sus juegos, su infancia, su casa... Eh, el lugar de pertenencia, donde jugaba, su parque, eh, todas sus cosas. ¿Cómo es que surge esto de la Buenos Aires de Gardel? Si quien me puede contar esto, tengo otra seño por acá cerca, así que tome el micrófono. ¿Cómo le va? ¿Nombre? ¿Qué tal? Gabriela. Gabriela, cuénteme. Bueno, elegimos este libro para trabajar este año en literatura porque toca los contenidos de ciencias sociales de sexto y séptimo grado. Y siempre desde la literatura es más fácil acercarse al contenido. Totalmente. Así que el libro cuenta la historia de Gardel Niño, novelada, ficcionada, en Francia, plena revolución industrial, la madre una madre soltera, mal visto en la época, y debe irse porque no tiene ni trabajo ni un lugar de pertenencia. ¿Y a dónde va? A Buenos Aires. Y va narrando cómo Buenos Aires crece a medida que Gardel crece junto con nuestra ciudad y pasamos por las presidencias históricas, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, las leyes de inmigración, y van contando que se exportaba el país agroexportador, agro y mientras tanto, que estudiamos esto en ciencias sociales, lo vamos leyendo en literatura. Se hace mucho más real y divertido. Y los chicos después en plástica, eh, las escenas que les parecían más interesantes y que eran emblemáticas de un momento determinado de la historia, Las plasman en otra manera de comunicar La idea era democratizar la comunicación claro. ¿sí? En este caso la palabra Mediante la radio En literatura mediante la escritura Las poesías que escribimos Son diferentes cuentos Y eh, comunicarnos con otro lenguaje Con el lenguaje plástico que básicamente fue eso Ahora me van a contar los chicos Cómo es esto de haber trabajado entonces La Buenos Aires de Gardel Quiero que me cuenten su nombre y apellido Porque acabamos de alumnos Así que empieza usted y dígame su nombre y apellido Hola, me llamo Franco Martínez Bien, Franco Martínez, compañero Hola, me llamo Agustín Dileo Agustín, sí. bienvenido buenas me llamo Ramiro Flores Ramiro. Hola, me llamo Lucas Silveros Lucas, bien, compañera, por favor, su nombre es aposido Hola, me llamo Salma Gutiérrez sí. Hola, me llamo Yara Godoni bien. Hola, me llamo Lucila Rojasani bien. Hola, me llamo Mayra Antúnez Hola, me llamo Agustina monzón Todos ustedes forman parte de este segundo bloque y les pregunto a ustedes cómo, cómo vivieron ustedes esto que contaba la seño ¿no? Esto de haber trabajado primero la figura de Gardel ¿Quién era Gardel para ustedes? ¿Quién me puede contar o quién le puede contar a los oyentes quién fue Gardel? Un cantante de tanco que nos representa la Argentina y fue una de las figuras más famosas que sigue siendo figura, ¿no? Porque por otra sí. parte se sigue escuchando de mucho en el mundo, ¿sí? Y, ¿Y qué encontraron en esas historias de Buenos Aires? ¿Qué cosas les llamaron la atención? ¿Quién me puede contar un poquito acerca de eso? Una que en esa época para atraer migrantes tenían que ir en barcos que iban animales. Eso es bien interesante porque alguna de las cosas que aparece es que primero no era cómodo, que era peligroso, que tardaba mucho tiempo, ¿sí? ¿Sí? y aparte esta idea de que uno entraba a esta ciudad por medio del puerto ¿no? sí y nos pasa también algo hoy casi nosotros nos llamamos porteños los que nacimos aquí en Buenos Aires pero resulta de cuánto de nosotros conoce el puerto pocos de algunos conocen qué cosa ¿no? cómo fue cambiando todo está buena está muy buena esa apreciación ¿y qué otra cosa le llamó la atención de estos relatos? ¿quién me quiere contar? dale lo que nos llamó la atención de estos relatos fue la vida que Garrel vivió en Francia, esos dos años. Ahí aparece algo, ¿no? También que es esta idea de que eh, un argentino podía estar en otro lugar del mundo. ¿Y qué cosas le, te recordás, o recuerdan todos, digo, no El solo, ¿sí? de esta vida en Francia de un cantante, ¿sí? se llamó El Zorzal Criollo, pero que resulta que de este lugar se va a Europa? No. Gardel nació en Francia a, a fines de, del siglo XIX. Según una versión, por lo menos. <risa> para otros es uruguayo. Para ¿sí? otros es, es uruguayo, otros argentinos. Y en verdad Gardel nació en Francia. Mira. Gardel se vino para la Argentina porque, porque la madre estaba mal vista. Porque no se podía tener un hijo sin marido. Claro, porque en aquel momento estaba muy, muy mal Y socialmente te condenaban si eras madre soltera Era esto, ¿no? Una de las cosas que pasaba Y, y bueno, y de esta vida de este francés que llega a Buenos Aires Y que se transforma en uno de los argentinos más importantes ¿Sí? ¿Qué, qué cosa podemos hablar? Porque por ahí aparecen también, qué sé yo, el circo, por ejemplo ¿Sí? que se acuerdan del circo? ¿O qué nos quieren contar de eso? El, el circo... ¿Qué contarme vos? Dale. Que el circo era una de las mayores atenciones que había en esa época. Bien, vamos a escuchar ahora un pequeño, sí, un track, como decimos nosotros, que habla acerca de esto y después lo comentamos, ¿les parece? Vale. Dale. Dale. Canto de alegría en circo ha llegado al pueblo y al mitad de niños. El hombre es Salma Gutiérrez. Sobre la de Buenos Aires de Gardel, uno de los entretenimientos es el Circo Criollo. A mí se me ocurrió dibujar un circo con un payaso que está um, haciendo malabares, con unas pelotas y lo pinté de naran y la remera naranja, el pantalón rojo, los zapatos azules, la peluca roja y el circo lo pinté todo multicolor le puse actitud en criollo. el circo criollo Ora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación Continuamos en hora libre nosotros hoy con la presencia de la escuela número 18, distrito escolar 21, aquí representada con los alumnos de sexto grado, sí, la escuela Jorge Newbery. Eh, se nos sumó alguien a la mesa y yo no lo presenté, así que quiero que me diga compañero su nombre y apellido, por favor. Yo me llamo Eduardo Daniel Nario Peña. ¿De sexto grado? De sexto grado B, de la escuela Granja, distrito 21. Perfecto. Así presentado como para que nadie se me, se me desubique, ¿sí? Estamos todos en este lugar compartiendo parte del trabajo realizado, ¿no? Eh, por ahí hablabas eh, antes de, de que escuchemos esto, esta pastilla que hablaba un poco acerca del circo criollo, sí que resulta que Gardel viene en barco, ¿sí? Así nos dijiste vos, ¿no? Sí venía en barco y la otra vez es que había llegado a una Buenos Aires, sí que era un poquito más abierta que la ciudad natal donde era rechazada la mujer, su mamá, por haber quedado embarazada de forma soltera, ¿sí? Y también tenemos ahí una cuestión, tenemos algo que habla de la llegada en barco, pero ¿quieren comentarme algo acerca de ese corto o quieren que lo escuchemos primero? ¿Quieren que lo escuchamos? ¿Lo escuchamos? Sí, sí. sí. sí. sí. sí. sí. tenemos un track que habla sobre esta llegada en barco de Gardel a la Argentina. Mi nombre es Gabriel Melírez y imaginé Gabriel, la llegada de Gabriel al puerto de Buenos Aires. Dibujé con, eh, eh, el barco cua, donde están Gabriel y su mamá, y los animales que viajaron, los piojos, las pajas nos unieron y, el, y las ventanas donde están ahí el, el mar y el sol. La ventana dice de forma o, o círculo, Y se puede ver a través de ellas el mar y el cielo. Hora libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar Continuamos en el aire nosotros aquí en hora libre eh, chicos pronto vamos a hacer una entrevista más si es que conseguimos la comunicación estamos en eso sí pero les pregunto a ustedes han llegado también una literatura que cuenta una buenos aires distinta a la, a la que nosotros conocemos no qué, qué diferencia se encuentran con esa buenos aires sí eh, cómo era ese buenos aires de gardel ¿Quién se acuerda un poquito era antigua, había carretas No había celulares había, eh, Se comunicaban por cartas O otro tipo de mecanismo Bien Coméntame vos Que otra cosa querías sumar decime, decime. Los teléfonos no, el teléfrago. ¿Cómo era? Teléfrago. Telégrafo. Telégrafo. Había telégrafos. Bien, sí. resulta que para llegar a Buenos Aires necesitamos de personas que nos cuenten cómo es. Una de las mejores formas es por medio de la lectura de textos que escriben escritores. ¿sí? Uh -huh. Vamos a hacer una entrevista ahora a un escritor. Okay. ¿Sí? ¿Les parece? Yeah. Sí, sí. Y ustedes, yo los presento y ustedes empiezan a hacer las preguntas que quieran, ¿les parece? Bueno Bien, bueno. estamos en el aire en Hora Libre, nosotros estamos por entrevistar a un escritor que se llama Julián Barsky Julián, ¿estás ahí en el aire? ¿Nos escuchás? Estoy en el aire, buen día, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, mi nombre es Cristian Gauna, conduzco este programa Hora Libre Pero quiero hablar contigo de algunos chicos, así que te paso con ellos directamente, ¿te parece? Bueno, dale, dale Bueno, con ustedes en el aire, en hora libre... Julián Barsky, ¿quién los saluda y quién comienza con la primera pregunta? Hola, yo soy Mayra Antúnez. Hola, ¿cómo te va? Bien. Primera pregunta, entonces. ¿Por qué te parece que es importante difundir la poesía actual? Ah, qué pregunta. Y es importante porque, bueno... Este, nos trae cosas, nos, nos, nos permite imaginarnos espacios diferentes... Pensar las cosas desde otro lugar... Desde la mirada de otra persona este, y expresar sentimientos propios este, imágenes eh, imaginarse cosas a veces con, con metáforos o con símbolos que no son por ahí necesariamente como uno las ve más directamente no que es directamente, bueno, todos podemos ver el sol amarillo redondo en el cielo bueno, pero no es lo mismo decirle así que decirle que ponerle toda una imagen bonita este, que nos no, no trae o recuerdos o, no, o nos ayuda a pensar en otros espacios, en otros tiempos. Este, yo creo que pues, esto es la literatura, la poesía, este, son valiosísimas, este, son súper necesarias, súper necesarias, necesarias. No solo leerla, no solo escucharla, también este, escribirla, componerla, pensarla que a veces uno cree que este, la poesía o la literatura es cosa de, de grandes cabezas en realidad es algo que está al alcance de, de todos nosotros bien, ahí hay una segunda pregunta que te van a hacer los chicos eh... bueno, ¿cómo se desarrolla el trabajo de editor? ¿cómo se desarrolla el trabajo de escritor? sí sí Eh, bueno, es un trabajo que tiene va varias facetas ¿no? Este, en el caso concreto mío que si bien tengo algunas cosas más de ficción eh, me dedico toda a la literatura mal de investigación ahí lo que lo que he hecho entonces, en los libros que he escrito es siempre primero buscar primero pensar el tema ...cuál es el tema que me apasiona... ...si uno no puede partir de un lugar que... ...encuentra algo que le gusta... ...se hace muy difícil... Eh, eh, ...y después... ...empezar a buscar material... ...yo en el caso por ejemplo de... ...de, de Gardel... ...el que, de, que escrito bastante... Eh, ...me encanta recorrer los lugares... ...caminar... ...si sí, bueno vivía acá o... ...o cantó en este lugar o... ...cómo eran los aparatos de la época... ...más o menos un poco... Fueron un poco la situación desde de la persona, es, y después, bueno, trabajo de investigación, biblioteca, preguntar. A esas personas te ayuden a, a pensar comentándote cosas que vos ni te imaginabas o, o que no las habías pensado. Y esa sería como primera etapa. Después de la segunda, ya uno empieza a escribir. Este, imaginándose el tono o Imaginándose a quién le habla ¿no? En escritura es importante Siempre pensar A quién uno le está escribiendo Y siempre uno eh, eh, Se imagina, tiene como un lector Imaginario ideal, Al que le escribe ¿no? y bueno En mi caso además yo escribía Y se lo mostraba mucho a mi esposa Y esa me, me hacía Respuestas muy rápidas Pero más allá de eso Uno también imagina suerte de lector que lo va a estar leyendo otro momento y que esta persona te trae este, las respuestas y más o menos bueno en, en este proceso digamos, un primer proceso de investigación, este, un segundo proceso de escritura donde uno este, va desarrollando las ideas este, y se va este, alimentando también, hay gente que no se lo banca, hay escritores que no se lo bancan que, no banca, que otros comenten, pero en mi caso sí, digamos siempre me gustaba más escribir o, o con otro autor, o, o ir mostrando el trabajo, y bueno, ir escuchando lo que te van diciendo, hasta encontrar este, lo que, que necesitas y lo que sentís que tienes para comunicar. Por ahí te escuchaba decir que, bueno, uno como escritor imagina, ¿no?, lectores o destinatarios. Eh, un, los chicos han leído parte de alguna de las cosas y te querían preguntar algo con respecto a eso. Bueno... Hola, me llamo Agustina Monzó Y quería preguntarte ¿Qué se siente escribir un libro con tu padre? Hola Agustina eh, Perdón, lo paso a mi perro. ¿Qué se siente? Escribir un libro con tu padre Ah, bien Oh, bueno este, mira es una Experiencia muy linda este, La verdad que, que Fue 10 yes, Porque con mi papá me sigo llevando bien A Dios, gracias este muy muy lindo porque este, uno se conecta con con su papá o con su hijo en el caso de él desde un lugar distinto este compartir otras cosas, otras miradas, está mi papá me lleva 30 años, así que digamos que tenemos unas las cosas muy diferentes y bueno, estoy de acuerdo discutir o pelearse porque Obviamente esto no es un camino este, tan sencillo y tan amistoso como a veces se <ríe> termina haciendo, pero pero es la pelea productiva, ¿no? es la pelea en función de un objetivo común, es escribir una idea, escribir un libro, y, y en esas peleas, en esas discusiones, en esos debates, en esos acuerdos de desacuerdos, uno va encontrando nuevas respuestas, y además es un placer enorme porque... Este, él tiene mucho para enseñarme, al mismo tiempo este aprende mucho de mí porque yo él viene de otro campo yo vengo de la música y de la docencia y el campo de, de las ciencias sociales entonces al mismo tiempo este, nos enriquecemos los dos de otro lado y, y como padre e hijo más vínculo eh, de la escritura nos, nos dio mucho nos acercó mucho desde otros lugares que no que, Yo no, nunca me lo había imaginado hace 15 años atrás Que yo iba a acercarme a mi papá De la manera que me acerqué, gracias a la literatura Seguramente la literatura también sirve como excusa No solo para, bueno, en este caso Para que vos reconstruyas ese vínculo Sino para que algunos lectores Lleguen a un universo que quizás No veían de ese modo como puede ser la Buenos Aires Los chicos te querían preguntar algo concretamente Con eso, y ya vamos a ir cerrando la entrevista Hola, me llama Agustín Para vos que... Hola y... ¿Para qué significa el tango de Garbel para, en tu vida? ¿Qué significa gardel para la Argentina? Este, bueno, yo creo que es un ciclo importantísimo, es un símbolo importantísimo de, la, de su música, de, de, de cultura popular... Este, de toda una época además porque es la época de los inmigrantes es la época del cambio del siglo del siglo XIX al siglo XX y además las deja todos un legado fíjate, que es muy diferente al que nos puedan dejar a veces un político o, u otros este, personajes que es un legado muy creativo y sin enemistades es un legado muy lindo porque a ver era muy trabajador muy talentoso, y no produjo enemigos, produjo lo que produce Gardel es, este curiosidad, acercamiento, alegría, entusiasmo, o, o no, pero no produce eh, odios, encuentros, enemistades, este, enojos. Entonces eso me parece que como legado para un pueblo, para una ciudad como Buenos Aires, y como la Argentina misma, este, me parece un legado extraordinario. Perfecto. Última ahí, apreciación y pregunta. Vamos, compañera, vamos. Por último, nos gustaría recibirte a nuestra escuela para poder seguir charlando. Mientras tanto, te invitamos a dejar un mensaje para todos los chicos de nuestra escuela. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, un mensaje para los chicos de la escuela. Eh, primero que nada, un enorme placer que me hayan llamado. que eh, cierta curiosidad una enorme felicitación por supuesto a los docentes en esto y para ustedes, los, los, los chicos este, yo lo que les, les dejo como plurro es eh, investiguen, lean el libro parece un lugar común pero el libro es uno de los mejores amigos que uno puede tener en la vida no lo abandona nunca ni en las malas, ni en las muy malas ni en las buenas y cuando uno está solo ni cuando está acompañado Siempre puede con uno Y la investigación, la escritura El esfuerzo, el talento Puestos ahí siempre es Siempre va a estar con uno Entonces este es un camino maravilloso Y bueno, les deseo lo mejor Muchísimas gracias eh, Te saludamos nosotros, sí, desde aquí Los chicos también te quieren dar las gracias Gracias, gracias. gracias. Esperamos la gracias. Te, esperamos te esperamos en la escuela. escuela Te quieren comprometer para que vayas a la escuela <risa> no, no, no, no, <risa> no. Después la arreglas con ellos qué, qué <risa> más, qué, qué sí Muchísimas gracias Te decimos nosotros Nosotros continuamos con el aire ¿eh? Bueno, bueno ¿Sí? un abrazo para todos hasta la próxima acabamos de escuchar a juan barsky que es escritor eh, chicos vamos a escuchar algo de música les parece okay. si sí, hay un tema musical que se va se viene que es de cacho castaña y cómo se llama septiembre, septiembre del 88 del 88 septiembre de 1988 buenos aires argentina querido amigo Recibí tu carta Italia y me alegra mucho saber que, que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega al estilo. No sé qué pasó. No sé cómo fue. Pero no te vuelvas, te diré porque Si vieras qué triste que está la Argentina Tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan Demuel de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa, pero no hay salida Y hasta los gorriones de tanta tristeza Se fueron de gira Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina Querido amigo, se me acaba de bolcar el mate Sobre la carta que te iba a mandar Por eso te vuelvo a escribir Me alegra mucho saber que te va bien Aquí la cosa sigue igual Pero de una manera u otra vamos a salir adelante hay algo que no se debe perder nunca y es la esperanza si vieras qué linda está en argentina tienes la mirada si vieras qué linda que está la Argentina, decía ahí, cayó castaña, sí, con su septiembre del 88, con una versión tan particular, ¿no?, que habla también de las sensaciones que tienen estos argentinos que a veces las vemos toda mal y nos parece que está todo horrible y de repente, ah, oh, bueno, no está tan mal, nos podemos tomar unos mates con la vieja, con un amigo, podemos salir a jugar a la pelota y está tan bueno. Chicos, eh, último bloque, quiero que me digan nombre y apellido porque algunos de ustedes los conozco, pero otros se están sumando en esta en este momento a la mesa, así que, por favor, preséntense, compañera, comience con su nombre. Palomas Amaniego. Gustavo Sandoval, Evelyn Valenzuela, Eduardo Daniel Nario, Ayelen Calle Padilla, Tobias Arate. compañero, Bruno Luna, Saru y Shino, Padilla. ¿Me queda un compañero más? Por favor, nombre y apellido. Gabriel Merire. A todos ustedes muy bienvenidos, también son estudiantes de sexto grado, ¿no todos? Sí. sí. sí. Bien, cuéntame de qué vamos a hablar en este bloque, ¿quién me quiere contar? Eh, vamos a hablar de la buen, de, la, de la, del libro de la Buenos Aires de Gardel y después vamos a hablar de algunos dibujos del libro de la Buenos Aires de Gardel. Y mi co, y mi compañero Eduardo va mi compañero Eduardo va a hablar de la Buenos Aires de Gardel. Bien. Bueno, la Buenos Aires de Gardel fue escrito por Eduardo Vasqui y Osvaldo Vasqui y también el padre Uh -huh. Bueno que le okay, Vamos a contar a los oyentes que es ese escritor Que acaba de salir uh -huh. al aire Y que nos contestó Ajá. algunas preguntas ¿sí? Sí. Ustedes le sí. hicieron el libro sí. Sí. sí, lo leímos ¿Y con qué se encontraron allí? Cuéntenlo. Nos encontramos con que Gardel era de Francia ¿No? Y nació a fines del siglo XIX En Francia La madre de Gardel No se podía mantener en Francia porque sin mujer eh, una sin, mujer sin esposo no puede tener un hijo yo estaba condenada socialmente, no algo que también nos pasaba en Latinoamérica pero un poco uh -huh. menos ¿Sí? lo que había era esta cosa de bueno ya está, tuviste un hijo sin esposo la gente no te quería, te rechazaba uh -huh. se estaba mal visto Y a partir de eso también tenemos alguien que llega aquí a la Argentina Y aquí en la Argentina después no es conocido por eso No es conocido por ser un hijo único, ni por tener una mamá ¿Por qué lo conocemos? Porque es el mejor cantante de tango Por eso lo conocemos Y de hecho ha hecho que este tango argentino se conozca en el mundo ¿Sí? sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes empezaron a expresar lo que les pasaba con esto? ¿Cómo fueron esos dibujos? ¿Qué textos aparecieron? Nosotros no empezamos a expresarnos por las palabras que más nos gustaban y, y dibujamos lo que más nos gustó de ese texto bien, me quieren describir ahí yo tengo un dibujo, la gente no lo ve pero yo veo varios colores co que hablan de diferentes cosas ¿quieren describírselas a los oyentes? eh, si, sí. yo dibujé le los circos criollos y, y dibujé como una calle y todas las veredas finitas y las Y las casas que, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Los conventillos? Los conventillos, que ahí vivían eh, muchas familias y compartían baño, eh, compartían panos, cocina, todo. Cocina. Claro. De hecho es una Buenos Aires muy diferente a la que conocemos hoy, digamos esa, esa Buenos Aires con muchos colores, muchos conventillos y la posibilidad también de que uno se encontrara con diferentes cosas. ¿Vos qué dibujaste? ¿Qué tenemos ahí? Yo dibujé cuando Gardel y su mamá estaban viniendo a Buenos Aires. Bien, y lo que dibujaste fue en qué vinieron. En barco. Un barco, ¿sí? Cosa que para nosotros hoy es medio raro acá, muy poca gente viaja en barco. De hecho, sí. se baja, se viaja más en barco por placer y uh -huh. tal, ¿sí? la gente que tiene plata para ir en cruceros sí. Sí. no nos está pasando últimamente. No, hace mucho tiempo por lo menos que son no su barco. Bien, ¿vos qué dibujaste? A Gardela su mamá viniendo en un barco a Buenos Aires También, lo mismo que la compañera Tiene diferentes presencias digamos Hay como diferentes colores Pero se fueron imaginando ahí también Esta idea de venir en barco no ¿Ustedes? Sí. Yo dibujé el circo criollo ¿El circo criollo? ¿Cómo era el circo criollo? ¿Quién le puede contar a los oyentes? El que no tiene idea cómo de qué se trataba el circo criollo El circo criollo tenía Payasos, acróbatas Malabaristas y equilibristas Hay muchas cosas más Bien, vos también dibujaste un circo criollo, ¿no? Pasa el micrófono, por favor, al compañero ¿Sí? Haceme cuenta, porque yo acá veo, aparte de malabaristas, veo otras cosas ¿Qué hay acá? Yo dibujé un circo criollo que está haciendo atletismo Y está haciendo salto largo y malabares Bien, y veo aparte que pusiste una bandera ahí Sí, es un público la bandera de qué es? De Boca La bandera de Boca Claro, me, me puso muchos colores, me puso un porte y me puso la bandera de boca Bien, chicos, tenemos un audio más para escuchar Que habla precisamente sobre el circo criollo, lo queremos escuchar ¿Nos queda tiempo? ¿Tenemos para poner al menos uno de los audios? Escuchamos el audio entonces realizado por los chicos El circo en su versión número 2 Hola, me llamo Gustavo Sandoval y hoy estamos hablando sobre la Buenos Aires de Gardel dibujé un circo criollo donde hay malabaristas, acróbatas y mucho más y algunos están haciendo malabares otros están colgados, otros están haciendo equilibrio, torre humana y el público está aplaudiendo hay mucho público, hay más niños que adultos Hora Libre por Farco satelital www.farco.org.ar Estamos ya terminando el programa Hora Libre, ¿sí? Chicos, leyeron mucha literatura, leyeron diferentes títulos. ¿Cuáles fueron los títulos de los textos que fueron leyendo? América Aurora, Extraño México y Juegos de mi Tierra. Todos ellos son textos que leyeron, que trabajaron, que dibujaron Muchísimas gracias por tener este trabajo ¿eh? Eh, Ha sido muy bueno para nosotros Vamos a recordarle a todos los oyentes A sus madres, a sus padres, a sus amigos ¿sí? quienes hicieron este último bloque? Nombre y apellido, por favor Yamil Padilla Yamil estuvo en este tercer bloque Que va a ser el micrófono, así también puede decirme Bruno Luna Saru Vigino Tobias Zárate Gabriel Marírez Acelenca padilla Eduardo Daniel Nario, de Limanazul. Gustavo Sandoval, para más amaniego. Todos ellos fueron parte de este programa Hora Libre, igual que los que fueron pasando los diferentes bloques. Son los estudiantes de la escuela número 18, el Instituto Escolar 21, Jorge Newbery. Chicos, muchísimas gracias por haber venido, por haber sido parte de nosotros. Eh, yo lo único que les digo es sigan leyendo y sigannos trayendo estas cosas y sigan compartiendo con los demás. Estuvo muy bueno el programa, en serio. Así que muchísimas gracias por venir. Sé que muchos se quedaron con ganas de hablar, pero bueno, no tenemos más tiempo. No, pero La gracias fue, fue para ustedes por invitarnos a nosotros. Pero por favor, no. Y en serio, muchísimas gracias. Nosotros les decimos a la gente hasta la semana que viene cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Fuerte aplauso para los chicos de la Escuela 18. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y tan solo soy este amanecer Y los ojos que te dieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo no soy lo que soy, no soy lo ves No soy cuna de oro ni simple monies Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy te agradece donde la amor que soy